NACIONAL ROCK 58 minutos han pasado de las 12 de la noche Seguimos aquí en Diario del Futuro Y eh, es el momento... De la columna de Cultura y Espectáculo, no sé por qué me salió medio italiano, o sea, no sé, a, a cargo de Martín ¿Qué, qué, Pérez. ¿En qué hablas, Ludmila Gurchenko? Gurchenko, no sé dice el No sé por qué me salió así, pero Esto dale. Esta es una solidaridad con el gobierno italiano y su, y su negativa a sí. Evo Morales a sobrevolar. Sí, sí, Vos sos sí, traidora sí, sí. y Y porque ayer Grupón me ofreció una cena lírica y una bata de, de baño, entonces me confundió y con la Berlusconi. Y ¿eh? sí, la compraste. La filiación sí, de Ludmila Gurchenko al partido de Berlusconi. Y las costumbres de Berlusconi. ¿Vos estuviste en alguna fiestita con Berlusconi? Después lo hablamos fuera de la... A ver, la adelante, Martín. Ver, lejone lejone Una de las, de las sorpresas más lindas que da a veces internet es encontrarse con cosas que uno ni se imagina que estaban ahí. Y en este caso es que gracias a las redes sociales eh, supe enterarme O muchos de nosotros nos enteramos de la existencia de algo llamado el otro mapa de las noticias. Así como existe por. ese otro diario que es Diario del Futuro, hay otro mapa de las noticias en. Gracias a Telam, que lo firma Pedro Saborido. En general uno no lo suele ver, no suele ver el nombre de Pedro suelto por ahí, siempre anda en algún guión sumado. acompañando o sumándose a otras propuestas, pero no largándose. No es tan común eh, ver al guionista y, y uno de los productores, y uno de los creadores de Peter Capusotto haciendo cosas por su cuenta. Eh, quienes sabemos buscar y leer, y, y estamos al tanto, podemos, disfrutamos mes a mes. de sus columnas, sus cuentos en un caño. Pero esto es, eh, tiene otro calibro, por lo menos es un poco más accesible. Y por eso se nos ocurrió levantar el teléfono y llamarlo, cosa que no hicimos a la una de la mañana sin antes haberle preguntado en un horario normal. este Por eso lo tenemos allí a Pedro, dispuesto a contestarnos y no solo a putearnos por llamarlo a esta hora. ¿No es cierto, Pedro? No, no, no. Digamos, dispuesto a putear por estar siempre, por cualquier motivo, porque es una actitud sana. Pero no, no, es una hora que todavía estoy despierto, habitualmente. ¿De qué se trata el otro mapa de las noticias, Peter? Eh, simplemente eh, iré a cuentos cosas, unas semblanzas muy cortitas sobre sucesos este, que pueden estar eh, acaeciendo en cualquier lugar de la Argentina y eh, que eh, premeditadamente no tengan la más mínima conexión o que tengan una un roce algo que esté dentro de la agenda de noticias no eh, en la primera en la primera recién cuando hablábamos con Lanto sobre de qué se trataba yo decía qué es es una tira es una columna es una infografía cómo te gusta denominarlo de en realidad eh, salió charlando con los chicos de, de, de, de, de, de él y, y también con alguna idea mía a ver De darle otro formato distinto algo que era que se puede que en una primera medida uno lo puede ver como como una como una lectura sencilla como un texto entonces a partir de ahí aparece la idea del mapa y apareció se me ocurrió ponerlo de verdad en el en el Google Earth sí está ahí sí está de verdad ahí uno lo puede ver ahí si quieres a mí me ahí, ahí. A mí me hacía acordar a las primeras historietas de, de, de, de, de la vieja Caras y Caretas que no tenían globitos, sino que eran la ilustración con el texto... Claro, al pie, claro. Bueno, acá más que diálogo, es, es, un, poco un, un, no, es un poco un texto... Bueno, hay, eh, mira, a ver, es un dibujante sensacional que de alguna manera por ahora estamos haciendo el método de texto y e ilustrar, pero que ilustre no algo indicado, sino que haga su propia interpretación de... El texto aunque Miguel Rep el otro día puteaba y está haciendo alguna una experiencia en un taller que es hacer trabajar a gente a cuentistas, hay a ilustradores que ilustren los cuentistas, pero después someter a los cuentistas a que ilustren, a que hagan cuentos en base a una un, a una ilustración. Claro, ¿no? Ignacio. Por esta y... cosa del dibujante que se siente que en los medios gráficos es el tipo que llaman después para rellenar. Exactamente. Bueno, dibujá y vos hace algo después. Vos digo, acá hay algo escrito, fíjate que dibujás vos. Total. ¿no? De hecho, eh... que, eh, Pedro se refiere a Ignacio Minaberri, que es un historietista que hace la una brillante tira que se llama Dora en la revista Fierro y es el que está ilustrando este mapa de las noticias. Y, y de alguna manera la, la idea de eso, que el peso de, de, del dibujo y el texto estuvieran bastante compartidos, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? No sé, sabiendo que, que tratarle de, de darle un poquito de movimiento sin tener que llegar al video y al audio, este, pero darle un poquito de, de juego en, en, eh, por ser internet. Eh, ah, estás pensando siempre en... sabiendo que bueno que hay que leer estás pensando Esa parte en... hay que leerla claro eh, estás pensando en un paso y... más o sea siguen pensando en agregarle alguna cosita más todavía no es esto nada más no por ahí más adelante le agregamos la posibilidad de que de escucharlos ya o sea, ver el texto y escucharlo también leerlo y escucharlo y más adelante alguna animación pero hay de dos... a, poco. a vos no te falta Vamos para de a poco <risas> No te faltan personajes, pero hay dos, eh, dos personajes en esta primera tira. Por un lado está el estudiante de periodismo y después está esa maravillosa unidad básica inberbes y Estúpidos que se encuentran con ese militante olvidado de la época de, de antes de la renovación peronista, que me hizo acordar sí. mucho al Porzujieco, digamos. No, sí, tiene la misma lógica. A mí me... me, me esta lógica del, del tipo que... Es. Sí, bueno, más viejo que la espalda, ¿no? Claro, el sí, tipo sí. Que, que despierta después de un sueño que quedó ahí como el dormidón de Woody Allen uh -huh. o lo que sea, aparece alguien en el futuro, ¿no? Eh, aunque nosotros ve, veamos ese enviado que viene de, y, y que evidentemente al no vivir todas las contradicciones, al no vivir todo lo que fue ocurriendo y su, la continuidad se encuentra con, con un montón de preguntas, eh Que me, me, siempre me fascina esto de, de, de ver qué, qué, cuán absurdo vamos a ver algo eh, después. ¿no? <risa> bueno, el otro eh, día... No tanto, no tanto con, cuán absurdo veo algo que sucedió y que antes era normal. Claro. A ver, el, el Papa, por ejemplo, el Papa argentino, <risa> ¿sí? Sí. Siempre era una especie de, de, de recurso humorístico, podía ser que consiste en mezclar algo sacro como el papado con algo... vulgar que es un argentino claro. ¿no? es uno de los recursos del humor uh -huh. y uno podía hacer chistes con eso, constantemente eh, bueno, sucedió entonces todos los chistes se, se hicieron todos juntos en dos o tres semanas y ya está, no, no podía hacer salvo la vuelta de, de, de tuerca que le han dado en, la, en algún programa de radio donde está, el tipo se pone a hablar en italiano porque es papa sí. eh, digamos la la la la sorpresa esa esa cosa que alguna vez pensábamos como inaudita sucedió finalmente Sí, como el colmo, ¿no? Esto ese tipo te va a pagar el día que un argentino sea papa, ¿no? Se terminó ya todo. Claro, ¿no? por ejemplo, ¿no? Bueno, nos queda todavía el, el argentino en el espacio, que es una también algo, no algo que recurrentemente se apela. Sí, es lo que eh, nos queda, sí. Pero la, la historia no no pasa por crear estas por ahí, qué sé yo. personajes, porque por ahí aparecen una vez y no aparecen más. Uh -huh. o, o, pero es lindo, qué sé es yo, una, una unidad básica, son encontrar lugares que después pueden volver a, a aparecer o no. ¿no? Eh, sí, aparte está bien ubicado, ¿no? Es el, el tipo que, que, que decía apoyemos la renovación, porque si fuese uno que está ahí escondido desde la época que había que votar a Luder, era más complicado, digamos. Claro. Bueno, ni siquiera desde el 45 está. <risa> claro. ¿No? Este, ni siquiera desde el 45, ya tener que actualizar a un tipo que, que, que lo último que vio que fue a Cafiero ya alcanza, ¿no? Sí, total. Eh, con todo lo que pasó en el medio. Pero pero sí, es un, un recurso que a mí me, me, me, me divierte, ¿viste? Encontrar a, a alguien que quedó olvidado ahí o que quedó perdido... Eh, A mí me. el porfisqueco eh, se espantaba de lo que se había convertido el rostro. Claro. Porque en definitiva es uno, es uh -huh. uno hace 20 años. Sí, sí, sí. Es lo que quedó de uno, es ese, ¿cómo serías vos dentro? Hace 20 años mirá lo que está pasando ahora, o, o qué te pasó vos, o qué pensás vos. Eso, qué... para, eso para no llegar al hecho de qué diría eh, tu yo de 20 años si te ve convertido en lo que somos ahora, ¿no es cierto? La, bueno, pero es un poco eso también, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. eso qué qué diría entendés es el, cuánto cuestionaría o miles de cosas o se admiraría lo de que lo que lograste o, o te, te, te quedaría trompada por lo que no hiciste pero bueno pero esa, esa contradicción ya que en, en cuentos de Borges en hasta en la última una de las últimas películas de Woody Allen ese el, en el encuentro con el tipo de El, entre el, el joven o el niño y el adulto. ¿no? Total, escúchame eh, una cosa acá cuando yo dije que íbamos a charlar por por, por el mapa de las noticias, todo el mundo acá en, en el equipo, son todos fans eh, tuyos se coparon, pero hoy me dijeron y mira, justo hoy anunciaron en, en la página de Facebook que van a empezar a grabar la octava temporada de, de Peter Capusotto y sus videos Sí eh, Leía acá que, que van a, hay dos cosas que anuncian Yo tengo el, consideración de que, de, que el, el, el, el... Que esto es un disquito solista viste, <risa> ¿Entendés? Y hay que, hay que volver al grupo anda, de, de, ya Decirle a cualquiera de la mesa Que nom me nombré cuatro discos solistas de Keith Richards <risa> sí. nah, No conoce nadie Por Total. eso Y me sorprendía en el post Que había dos, en el post que hicieron en Facebook Daban dos detalles Uno que en vez de los lunes va a ir los martes Y segundo que las temáticas y personajes Que circulan en internet son erróneos ¿Cómo es eso? No, hay dos cosas, una que no sé, lo de los martes no tengo idea, okay. creo que esa información es errónea, <risa> okay. ni siquiera sé quién maneja, quién está metiendo el Facebook, no sé, que yo Un sepa, no. por ahí es una okay. presuposición que empiezan, no, hoy no, Como está sin codificar, que yo sepa vamos los lunes, okay. todavía no lo sé, pero que yo sepa vamos los lunes, no tiene nada que ver, que esté sin codificar y eso es nosotros igual vamos a perder siempre con quien sea, con quien pongan adelante... escúchame que salga en telefe no va a ser perder pero ¿no? empiezan eh, a grabar en 10 días eso sí es verdad en 10 o 15 días sí lo de los martes no sé espero me, no enterarme de, con, por voz de algo que ya sucedió y no me enteré está en internet eh, Pedro no tengo la culpa yo pero sí por eso no sé espero que no sea así eh, y, de, y después no lo de los personajes es una confusión de esto que es eh, la velocidad de la información yo una vez Hablando de un libro que uh -huh. salió, de, de, que habíamos hecho con Diego, sí. nombramos una serie de personajes. Claro. sí Entre ellos, el gordo Vivencia. Ajá. El gordo Vivencia era una especie de, de, de, de, de, de amigo imaginario, un, de un sketch que dije, y yo dije, por ahí es un sketch que algún día hacemos. Nada, un padre descubre que su hijo tiene un amigo imaginario, pero el amigo imaginario es un tipo. tiene 45 años tiene un buffet en un club es, es bestia es una bestia que caga piñas a los profesores que no que, que, que, que a los maestros que no tratan bien al pibe es una película una no chiste, es un sketch todo. eso y dos o tres cosas más dije del libro uh -huh. y alguien seguramente quiso levantar algo a ver en qué andábamos y buscó en internet y agarró eso del libro y lo leyó por la mitad y puso que esos eran los nuevos personajes de la temporada ok, ¿Sí? okay. Eso fue circulando en todos los copé y paste, digamos, de las sí, relaciones sí. de espectáculos apuradas. Una, ok, desmentimos eso Una cosa, el Gordo Vivencia... No, perdón, pero aún hoy siguen y dicen que eh, siguen diciendo que esos personajes vuelven esta temporada No te preocupes que desde ¿Vuelven acá, de dónde? Claro, nos vamos a encargar de desmentirlo Primero, el Gordo Vivencia parece una muy buena versión eh, argentina de la película Harvey Así me lo estoy imaginando Pero más allá de eso eh, hay ¿Qué es? ¿Cuál es esa película? Harvey? La película que, que James, Kang, eh, James Stewart eh, se la pasaba hablando con un conejo Enorme imaginario. ¡Ah! Este, no y, de la vi, pero... y después también este, la, la otra que se me ocurre preguntarte es: eh, ¿van a volver todos los personajes que conocemos? ¿Hay alguno que decidan matar? ¿Hay alguna novedad que me podés contar? Algo mínimo no, la, que me Mira, las novedades no las contamos por una cuestión medio de cábala y porque después no sabemos si salen, porque ni las vamos a grabar, ni están escritas. Este, lo sé, me lo entonces, imagino. No sé sí, qué me podés hay, contar, digamos. Y no, lo que tratamos nosotros es de, de que en, el, en el, de, de la, los primeros programas meter muchos personajes nuevos claro. y tratar de que los más clasicones empiecen a partir de a uno o dos en el segundo. Así cuando nos sentamos tranquilos de que hay cosas nuevas, Ahí nos relajamos un poco y volvemos a hacer los clásicos que tenemos ganas. Claro. No, no, o sea, por este año, por ahí sí hacemos un pomelo que el año pasado no hicimos. Por ejemplo. Una vez. Uh -huh. O este año, el vicealmirante Brown, no lo hacemos porque que ya dije, no sé, nos huele a que no. Claro. O, viste, o Miki, lo hacemos una o dos veces nada más. Eh, pero para eso tratamos de tener cosas que estén. Y, y peleando con esta cosa de la. de, viste, del. De, de, de... del del, del permen, de la del renovarodismo viste esta cosa de que lo nuevo siempre tiene que ser este, siempre hay que, que, que trabajar con la novedad no sé si, a veces hay cosas una vez había un, una ficha el Bafisi que decía ya viste a Fellini, ahora mira lo nuevo y no me parece que lo nuevo tenga que ser bueno o tengo que dejar de ver una película de Fellini porque hay algo que es nuevo ya saben cuántos no sé, capítulos lo, lo nuevo no es sí. mento tampoco lo, en todo caso es lo bueno y Y, y en ese caso nosotros tratarlo, sabemos que algunos personajes que nos gusta seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo. Sin duda. Vos me decís también que les gusta tirar lo, lo nuevo, así que me imagino que deben estar ahora craneando eso. ¿Pero saben cuántos capítulos va a ser esta vez? No, sí, sí, van a ser trece, eso sí. Trece. Ah, bueno, alguna vez hicieron unos capítulos de menos, menos cantidad. Ocho, o... sí, sí, no, no. Pero también después quedó la información de que siempre hacíamos ocho. Por eso preguntaba. Por eso preguntaba. Pero bueno, no, vamos van a ser trece capítulos y empezamos el, eh, creo que el dos de septiembre, ahora lo que por lo, me, lo que decís vos quizás sea el tres, pero que yo sepa vamos los lunes eh, después del fútbol. Ok, ¿sí? ok. Eh, y, y por ahora la fecha es el dos de septiembre. Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación con Diario del Futuro. Vamos a seguir... Bueno, muchas eh, gracias. Vamos a continuar eh, muy atentos, vamos a seguir la historia de los muchachos de la Unidad Básica en el otro mapa de las noticias. Y bueno, sí. cuando, llegue, cuando llegue el momento de Peter Capusoto, ahí estaremos, seguro, esperando sí, ver nuevo. por favor, lo nuevo. no tengo ningún problema. Si ya que ir hasta ahí voy... Por favor, bueno, ya está, ya te invitaste. Una linda hora también para ir ahí. La pizzería, ya te invitaste, la, la, te, tomamos la mediana, la, te tomamos la palabra, es, es el lunes, el lunes del, del debut, venís a compartirlo con nosotros. Bueno, no sé si para tanto, pero este, el lunes anterior o el posterior hagamos. Te mando un abrazo, Pedro, gracias por chau, loco, hablar chau, con nosotros. Chau, loco, Buenas bien. noches. Estábamos hablando con Pedro Saborido, guionista de Peter Capuzotto, bueno, guionista, creador, co, coautor de todo, un... El, Peter Capusotto, él es Peter. Este, el, otro el otro Capusotto. Y también autor de una nueva tira para Telam, que la celebramos tanto que decidimos también llamarlo para hablar por eso. El otro mapa de las noticias es la tira. La octava temporada de eh, Peter Capusotto arranca a grabarse ahora y suponen que a fines de agosto, principios de septiembre, estará en el aire y serán 13 capítulos y parece que va a estar Pomelo.